Hola, mi nombre es Andrey, en este primer reto, lo más interesante fue lograr la conexión a internet por medio del dispositivo móvil, ya que aunque sabíamos que la aplicación existía, esta todavía era una herramienta desconocida para nosotros, ya que pocas personas la utilizan. También nos dimos cuenta que aunque existen numerosas aplicaciones para dispositivos móviles y su conexión a internet, aún no contamos con la cultura y medios necesarios para aplicarlo en la vida cotidiana. Por último, creemos que es importante el haber creado una página en Internet para reportar nuestras actividades, ya que es una dinámica diferente de aprendizaje y está enfocada a nuestra rama de estudio, que es la tecnología. Hola, soy Samuel. El problema más grande que enfrentamos en este primer proyecto fue encontrar la manera de ver el video en nuestro dispositivo móvil, ya que nosotros no sabíamos que el dispositivo necesitaba contar flash para reproducir los videos tal como los vemos en Internet. Sin embargo, ni el celular ni el PSP cuentan con este software. Por lo tanto, tuvimos que incluir en nuestro blog ligas a otra página que convirtiera el video a un formato compatible con nuestros dispositivos. Consideramos que este problema puede ser solucionado por el fabricante del celular, incluyendo en el mismo software más avanzado. Y por parte de la compañía telefónica, nos ayudaría el hecho de contar con tarifas o paquetes más accesibles para los usuarios que queremos acceder a Internet por medio de estos dispositivos. Nosotras, por último, les comentaremos sobre nuestras sugerencias para usar el dispositivo móvil y el Internet para fines educativos. A continuación, Yadira comenzará a plantear el tema. Gracias, Rubín. Viendo que los dispositivos móviles se están infiltrando cada vez más a nuestro estilo de vida y que nuestra carrera está sumamente relacionada con el Internet y la tecnología, consideramos que serían de gran utilidad las siguientes aplicaciones dentro de un dispositivo móvil. La primera consiste en sincronizar nuestro dispositivo móvil con una computadora a manera de servidor para poder tener acceso a los archivos. Por ejemplo, si se nos llegara a olvidar alguna tarea, podríamos accesar por medio del dispositivo móvil a la computadora para descargar así el archivo de manera directa. Nuestra segunda aplicación es el crear una mini biblioteca electrónica que sea pública para todos los integrantes del grupo, en la cual contemos con libros, manuales, tutoriales, presentaciones y gráficos relacionados con nuestros estudios para poder realizar así nuestras consultas en cualquier momento y en cualquier lugar, teniendo la seguridad de que la información será veraz, actualizada y adecuada a nuestras necesidades.